Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El mensaje de este día lo he titulado Eligiendo mi destino, no dejándolo al azar. A veces cuando analizamos nuestras vidas, Encontramos que hay cosas malas y que hay cosas buenas. Es posible que pensemos que las cosas suceden al azar o que suceden simplemente por, por porque sí. Pero la realidad es otra. ¿sí? ¿Qué pensarías de un hombre que se sienta en su jardín todas las tardes esperando a que crezca un árbol de manzano en su jardín y que sueña en su mente y dice ojalá yo tuviera un manzano aquí en mi jardín y que está esperando el día que ese, que ese manzano brote en su jardín y poder alcanzar en las manzanas y, y, y comerlas y, y le dice Dios gracias porque me vas a dar Un árbol de manzano en mi propio patio, en mi propio jardín. ¿Qué pensarías de ese hombre si ese hombre está esperando tener eso, pero nunca sembró un manzano? ¿Pensarías que está loco? ¿Pensarías que es un tonto? Y sabes que muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Estamos esperando ciertas cosas y que sucedan ciertas cosas en nuestra vida por las cuales nunca trabajamos. Estamos esperando bendiciones por las cuales nunca sembramos. Y a veces hasta nos enojamos con Dios y decimos Señor, ¿por qué no me prosperas? ¿O por qué no me das Ese esposo que tanto estoy buscando, esa esposa, o por qué no tengo ese negocio que tanto he querido y que tus promesas dicen que yo puedo tener, o por qué mi matrimonio sigue siendo un desastre, por qué no me alcanza la plata y ando mal todo el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que esperamos de Dios, pero nunca. sembramos nada para cosechar eso o a veces hicimos lo contrario sembramos un limón y esperamos manzanas a veces podemos pensar ¿por qué me pasa a mí? ¿No? ¿por qué tengo este matrimonio? ¿por qué me diste este esposo o esta esposa? o estos hijos Y todas estas preguntas tienen respuesta. La Biblia dice algo que tal vez es un poco fuerte, yo sé, que es un poco duro. Porque yo cada vez que lo leo, a pesar de que lo he leído mil veces, digo, contengo la respiración un momento. ¿Por qué? Porque es una promesa también. Gálatas 6.7 dice... No se engañen, no se engañen. La versión Reina Valera dice: No se engañéis. Estoy leyendo la versión nueva traducción viviente. Dice: No se engañen, que de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. La Reina Valera dice: No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces yo no puedo estar esperando cosechar mangos si sembré limones. Y a veces nosotros los cristianos somos tan ingenuos y a veces un poco tontos, por no decir brutos, porque vino tal predicador Y nos llenó la cabeza. Dios quiere prosperarte. Y vos vas a ser millonario. Y vos vas. Y sí está bueno. Pero. Es como que yo te diga. Tú puedes tener un árbol de manzano. Y, tú, y, yo, y yo, yo te diría. Sí. Y dime cómo. Entonces, por mucho tiempo a la iglesia se le ha dicho. Y a los cristianos se les ha dicho. Espera que todo te vaya bien. Dios te va a bendecir, eh, Dios va a sanar tu, tu cuerpo, Dios va a sanar tu matrimonio, Dios va a prosperar tu economía. Todo eso es verdad, Él puede hacerlo. Pero es como que yo te diga, Dios te va a dar un árbol de manzana. Pero no te digo la parte importante, tenés que sembrar el árbol. Entonces los cristianos están así en su jardín, viendo los días... viendo los meses esperando a que salga la plantita del árbol de manzana y esa plantita nunca va a salir porque no funciona así porque Gálatas dice que todo lo que yo siembro eso cosecharé en otras palabras si yo no siembro nada no voy a cosechar nada yo tengo que sembrar para cosechar toda acción le corresponde una reacción Pues, ¿Qué quiere decir esto? Que mis decisiones, mis prioridades van a determinar lo que sucede en mi vida. Si yo cuando elijo a mi novio, ¿no? una, soy una chica y elijo a mi novio y elijo al más canchero, al más carilindo, al que trae los jeans más apretaditos, al que andan detrás todas las chicas de él, al que trae la mejor pilcha y después me caso Y ese sigue comprándose la mejor pilcha y solo me pasa dos pesos, pero él se compra sus mejores perfumes. Y después dudo que si tiene, si sois la única esposa o si tiene otra por allá. Y si me entero que es medio mujeriego. Y después me quejo con Dios. Pero fue mi elección. Nadie me lo obligó. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay muchas hermanas y hay muchos hermanos que dicen, ya no aguanto a esta mujer. ¿Y quién te la, quién te la metió con un cuchillo? O ya no aguanto a este hombre. Pero tú lo elegiste, ¿por qué no elegiste al buenito? No, elegiste al canchero, al carilindo, al mujeriego, al de carácter. Entonces, mis elecciones, mis decisiones. Mis prioridades Determinan mi futuro Entonces, ¿yo por qué te digo esto? Yo sé, algunos ya van a decir ¡uh! este me está dando un palo No Pero el primer paso para cambiar Nuestra situación Es aceptar nuestra realidad Y por qué estamos donde estamos Si tú vas con cualquier alcohólico Cualquier adicto o cualquier persona Que quiere cambiar Lo primero que te van a decir Tienes que aceptar tu situación Entonces lo primero que les enseñan Al alcohólico es a decir Hola soy fulano Y soy un alcohólico Tiene que entender Y tiene que aceptar Su realidad Y también tiene que saber Por qué llegó ahí Y bueno son, hay varios pasos Que no te voy a decir ahora, pero que aplican a cualquier cambio que tú quieras hacer en tu vida. Después tenés que reconocer que hay un ser supremo, etcétera. Pero acá la parte importante que yo quiero que entendamos. Muchas cosas malas en nuestra vida son el resultado de nuestras malas elecciones. Te voy a dar otro ejemplo. Supongamos que Dios me empieza a bendecir, me empieza a ir bien en mi trabajo, me empieza a ir bien en mi negocio, o tengo un buen sueldo. Y por un tiempo me va bien y empiezo a comprarme cosas, empiezo a gastar, a salir a comer todas las noches, a comprarme ropa linda, me compro el último celular, me doy la vida, la buena vida. Pero... No ahorro nada, no pago mis deudas, meta, tarjeta, meta, tarjeta. No diezmo, porque Dios me puso como un administrador de lo que Él me da. Ofrendo un par de monedas y después de un tiempo pasan las vacas gordas y vienen las vacas flacas. Y no hay trabajo. Ahora la Argentina está en la época de las vacas flacas. No se vende nada, no solo los empleados, los negocios no venden. Los mayoristas no venden. Está difícil. Y ahí me empiezo a quejar y Dios, no que me vas a prosperar. Pero yo no hice, no sembré para la época de las vacas flacas. Me la comí, me la gasté. Como Jesús le dijo, ¿qué hiciste? Le dio a uno un talento, otro cinco, otro diez... Y uno dijo, uy, me lo gasté. El otro dice, no, yo lo enterré. Y bueno, se lo saca y se lo da al que hizo, administró bien lo que le dieron. Entonces, cuando Dios nos da administrar nuestra economía, es importante que administremos bien. Es importante que invertamos en su reino. Es importante que economicemos, que no despilfarremos, que sepamos ahorrar, que sepamos invertir. Cuando no hacemos eso... tenemos consecuencias qué es la consecuencia deudas grandes billeteras vacías y sin posibilidades de ver o vislumbrar un futuro ahora dice pastor está siendo usted demasiado duro llamémoslo tal vez demasiado realista pero yo me puse a pensar yo le dije señor qué hago le digo a la gente va a estar todo bien le digo no te preocupes que vas a salir nomás orar un poquito porque a mí me preocupa cuando yo veo que tú o alguien más está pasando por luchas entonces yo te tengo que dar un consejo que te sirva aunque te duela un poco pero que te sirva amén amén sí. Si solo te acaricio Ayer hablábamos con Ala Mientras íbamos en el auto Y decía hay una iglesia que tienen prohibido Hablar algo negativo Ellos nunca van a decir Tus problemas son por tu culpa Ellos nunca van a decir La solución es arrepentirse Ellos van a decir Pobrecito de ti sos una víctima Ya Dios te va a ayudar sos víctima del mundo, el diablo es el malo vos no hiciste nada malo cachorrito hermoso y solo engañan a la gente yo cuando yo veo atrás en mi vida y yo veo cosas malas en mi vida si soy un poquito listo si tengo más de un dedito de frente me voy a dar cuenta que fue por mi culpa amén Yo ya lo, estoy, estoy consciente. Yo sufrí varias cosas en mi vida que hoy veo que fue por mi culpa. Tomé malas decisiones, no di prioridad donde tenía que dar prioridad, no esperé donde tenía que esperar y asumo mi responsabilidad. Y ese es un gran problema que tenemos los cristianos. Nunca asumimos Nuestra responsabilidad. Nunca asumimos nuestra culpa. Entonces si no hay culpa. No hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento. No hay cambio. Es así. Responsabilidad me lleva. A arrepentimiento. El arrepentimiento genuino me lleva a un cambio. Si yo no tengo la capacidad de. De arrepentirme No voy a poder tener la capacidad de cambiar Arrepentimiento la palabra Ya lo he dicho mucho La palabra en griego es metanoia Meta Es eh, cambio Noia, mente, conocimiento Es un cambio de mentalidad Si yo no Asumo Mi responsabilidad Nunca voy a Desear cambiar Mi forma de actuar, mi forma de vivir, mi forma de pensar. Y voy a seguir pensando que está bien así todo. Entonces, dijo así una vez un gran pensador. Creo que fue Einstein. O por lo menos se lo atribuyen a él. Es tonto esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Es de tontos. Y a veces nosotros somos así. Diles que está a tu lado, no seas tontito. A veces somos muy brutos. Estamos esperando que nuestra vida cambie y nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. Queremos un mejor matrimonio y nos seguimos comportando igual, tomando las mismas decisiones. maltratando al esposo como siempre, basureándolo, desobedeciéndolo. La mujer negándose a tener, a compartir el hecho conyugal, negándose a ser una mujer que, que obedece o que honra a su marido. El hombre igual, basureando, maltratando a su mujer. Entonces, hacemos las mismas cosas y esperamos que Dios haga un milagro en nuestro matrimonio. Lo mismo con nuestra economía, seguimos gastando lo mismo, seguimos pasando tarjetas, seguimos comprando cosas, seguimos sin darle a Dios lo que es de Él, seguimos robando los diezmos, seguimos tirando mo monedas de limosna a Dios. Y decimos, Dios, ¿cuándo me vas a prosperar? ¿Cuándo me vas a dar mi negocio? No podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Algo tiene que cambiar. Ahora vamos a ir para allá. Porque de nada me sirve a mí nada más decirte esto es lo que está mal. Yo te quiero decir qué tenemos que hacer, qué tienes que hacer, qué tengo que hacer para ver resultados diferentes. Amén. Pero primero tenemos que entender que muchas cosas que están mal son nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo entendimos. ¿O todavía pensamos que es culpa del coco o del lobo feroz? Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, algunos piensan que no pasa nada con no ir, no ir un día a la iglesia. Total, yo voy todos los domingos. ¿por qué tengo que ir tanto? me salió un granito en la cara me visitó la tía mis hijos Hans y Johan son tremendos siempre podemos encontrar una razón para no ir a la iglesia pero está el otro hermano o la hermana que por ahí no tiene y tiene que caminar 20 cuadras pero va a la iglesia que por ahí tiene que ir de noche y se arriesga pero va a la iglesia que por ahí cada vez que va su marido la espera con un sermón y con un pleito pero va a la iglesia entonces nosotros decimos creer en un Dios justo entonces pero nosotros esperamos que no congregándonos no dándole prioridad a Dios teniendo en menos las cosas de Dios tener el mismo resultado o el mismo premio que el que sí lo hace Te lo vuelvo a repetir, ¿sería Dios justo si le da lo mismo al hermano que prefiere quedarse a ver el partido de fútbol o que dice que está cansado o que busca cualquier razón para no congregarse que darle lo mismo a aquel que dice, no, aunque esté enfermo yo voy a ir, aunque esté cansado yo voy a ir? ¿Tú crees que Dios sería justo si dice, bueno, toma la bendición, toma la bendición? ¿Tú creerías en un Dios así? Dios no sería justo. En la Biblia hay muchas promesas que solo son para determinadas personas. Me encuentran los que me buscan. No dice que todos lo encuentran, los que lo buscan. Clama a mí y yo te responderé. Pero si tú no clamas, no hay respuesta. O sea, hay promesas en la Biblia. que son condicionales dice yo amo a los que me aman hay muchas cosas en la biblia que, para las cuales Dios tiene una preferencia y a veces la religión dice no no Todos somos hijos de Dios, seas un drogadicto, seas un borracho, seas una prostituta, un violador o un secuestrador que golpea ancianos y vos que haces lo bueno, son todo lo mismo para Dios, eso dice la religión. Mi Biblia dice que Dios mira, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración, pero no dice sobre todos, dice sobre los justos. ¿Qué quiero decirte con esto? Hace la diferencia Congregarse sí hace la diferencia Hace la diferencia Darle prioridad a Dios sí hace la diferencia Porque Dios mira eso A veces nosotros creamos doctrinas fantasiosas Como Dios conoce mi corazón Si te di Viste, el, el, el, que no hace lo, el que nunca obedece el que nunca hace lo que tiene pero, pero se siente que por dentro él es buena onda y él es lo mejor dice Dios conoce mi corazón y se justifica con eso ya hasta lo, lo enmarca como si fuera un versículo bíblico la Biblia dice que no es, Dios no se basa en las intenciones del corazón Pablo dice porque el día Del juicio, Dios juzgará a todos los hombres en base a este Evangelio, y ese Evangelio dice qué hacer, no dejando de congregarnos. Es un mandamiento. Yo no puedo violar los mandamientos y decir el barba sabe que él y yo somos amigos. No es así. Dios no no es tonto. Por eso dice no, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero a veces nosotros subestimamos a Dios, subestimamos su justicia y hacemos todo lo necesario para impedir que nos bendiga. Otro ejemplo te doy. ¿No? Todos quieren que sus hijos amen a Dios. Yo tengo hijos que tengan un futuro mejor que el nuestro. que se casen bien, que sean gente que sirve a Dios, ese es el anhelo de todo padre cristiano, amén. no creo que alguien quiera que su hijo sea un chorro, o, o un asaltante, o un violador, no. pero, cuando la nena dice, ay me quiero ir al boliche, bueno anda mi amor, pero no tomes ni fumes nada, O cuando el nene dice, me quiere la tardeada papá, estoy aburrido, quiero saber cómo es el mundo Y el padre cabezó, una vez discutí con un cristiano por eso Porque él pensaba que estaba haciendo bien, le digo, no, no estás haciendo bien Lo estás mandando a la cueva de lobos, se lo estás entregando al diablo Tu responsabilidad es enseñarle los caminos del Señor Tu responsabilidad es estorbarlo hasta donde puedas protegerlo del mal guiarlo a Dios para eso sos su padre no sos su amigo Hay muchos que quieren caerle bien a sus hijos yo no le quiero caer bien a mis hijos yo quiero que mis hijos me respeten y me obedezcan para yo poder guiarlos a Dios porque van a saber que los amo y un hijo siempre sabe cuando su padre lo ama o su madre lo ama entonces muchos papás quieren ser amigos de sus hijos Dios no te dijo que seas amigo, Dios te dijo que seas un padre. Y tu responsabilidad es criarlos y enseñarles, e instruirles y decirle esto no está mal. Estos amigos yo no los quiero para vos. No te sirven, deshazte de ellos. Pero hay padres que aún así le prohíben a sus hijos ir a la iglesia. Se, pro, se molestan que sus hijos estén a la iglesia y los dejan andar con las amiguitas locas del mundo. Y después se pregunta, ay me salió embarazada la nena. O oh, mira, el nene ahora tiene que trabajar doble turno porque tiene que mantener al nene que, que, que embarazó a otra. Nunca les ponemos límites. Nunca les decimos no. Ah, pero si el chico quiere ir a la iglesia, ahí no es muy tarde. ¡Párate! Tarde y llévalo porque es el mejor lugar donde puede estar tu hijo. Haz el esfuerzo, camina mil cuadras. Pero tu hijo necesita a Dios, tu hijo necesita amigos cristianos, tu hijo necesita exponerse a la presencia de Dios. Así te aseguras que el día de mañana se va a casar bien, que el día de mañana va a, ser, va a tener un futuro mejor que el tuyo. Pero a veces elegimos mal. Ya desde niños, yo le enseño a mis hijos, le toma 10 pesos, lo que pueda, anda y pone la ofrenda. Ellos tienen que saber que tienen que invertir en el reino de Dios, que no tienen que gastar la plata en pavadas. El otra vez Hans estaba tirado en el sillón así, en medio de la alabanza. Me dio un celo de Dios, le dije, vení, lo agarré en la orejita y le dije, vos en la alabanza tenés que estar alabando. Pero si yo no le enseño a respetar la presencia de Dios, a respetar lo sagrado, porque es niño, yo no sé si me entiende o no. Yo no sé si él entiende todavía lo que es la... Pero sí entiende algo. Que en el momento que alabamos a Dios, él no puede estar tirado en el sillón. Él tiene que estar sentado o parado porque él va a aprender una cosa. A respetar las cosas de Dios. Pero si yo lo dejo, que sea irrespetuoso. Que pise la Biblia. Que escupa en la alabanza. Que no respete la oración. Ahora hace un rato venía en el auto y decía, yo no quiero ir a la iglesia, dijo. <coughs> le dije, ¿qué? <risa> no querés ir a la iglesia. Le digo, querés ser un niño malo, porque no le gusta que le diga niño malo. No, él quiere ser niño bueno. Y la mamá le dice, vos te gusta la Navidad, pero si vos no vas a la iglesia, entonces vos no honras a Jesús. Jesús. Jesús es el motivo de la Navidad y tampoco va a recibir regalos a su nivel, a sus cuatro años. Pero Él entendió que la iglesia no venimos solo para venir, que venimos para buscar a Dios, que venimos para adorar a Jesús. Y el día de mañana yo creo que Él va a pensar dos veces antes de decir yo no quiero ir a la iglesia. Pero cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a Dios, a honrarlo, a tener a saber elegir sus amigos, a tener prioridades, a tener límites, a lo que es un no y lo que es un sí, a tener consecuencias de sus errores. Premio y castigo, el mundo se rige así, Dios se rige así, la justicia se rige así. Cuando no hacemos esas cosas, tenemos otro resultado y después decimos uy no sé por qué este me salió un chorro no sé por qué esta me salió una loca tomamos malas decisiones entonces tenemos que saber tomar buenas decisiones en todo lo que esperamos yo espero un buen matrimonio tengo que tratar bien a mi esposa tengo que honrarla dice la Biblia tengo que respetarla tengo que cuidarla Pero si yo la basureo, la pateo, le doy un manotazo porque todos los hombres lo hacen. Yo no voy a tener un buen matrimonio. No voy a tener un hogar feliz. Entonces yo tengo que sembrar lo que yo quiero cosechar. Amén. Quiero tener hijos que aman a Dios, que tienen un mejor futuro. Tengo que sembrar en eso. Quiero tener una buena economía. Tengo que sembrar en eso. En el reino, tengo que saber administrarme, tengo que saber tener prioridades, no endeudarme. Quiero tener eh, un buen trabajo. El trabajo, por ejemplo, ¿cuántos cristianos conozco que están desesperados por la plata? ¡Desesperados! Pero ya es una cosa, claro, a veces les hablaron tanto de plata, plata, plata, que parece que la iglesia es solo para hacer plata, para ser próspero. Entonces viene el diablo y le dice, bueno, mira, te ofrezco este trabajo. Vas a ser jefe de área. ¡Oh! y Mira, vas a tener tarjetas y, y vas a tener este, premios y vas a tener regalías. Eh, pero tenés que tener tiempo completo. Domingo sábado. Descansas en martes. Martes no hay reunión, viste. Descansas en martes. Bueno, sí, sí, sí, sí. Dámelo, dámelo. Ya lo agarra ahí, Dios me bendijo, mejor trabajo, no sabes. Pasó un mes, no se congregó, dos meses, no se congregó. Cuando lo ves, Ay, cansado, muerto, una cara de mundano, aliento a cigarro, aliento a borracho. Y ¿y qué pasó con el trabajo? Y no, el trabajo está joya. Pero el matrimonio, ministerio, las cosas, los hijos. Entonces... Elegimos mal Elegimos mal no, no damos prioridad a las cosas más importantes ¿Qué es más importante? ¿Mi familia? Sí Tengo que ver si el trabajo me deja estar con mi familia Tengo que ver si el trabajo me deja tener comunión con Dios Me deja poder servirlo Entonces dice Es mejor una casa donde no hay comida Que la casa donde hay un buey engordado Y no está Dios Entonces yo prefiero a mis hijos llevarle un plato de arroz. Pero sé que esa si es una familia que va a ser bendecida si Dios está primero. El pastor Juan Carlos nos ha contado su testimonio. Que andaban descalzos. Creció como un indio en Entre Ríos. De su primer par de zapatos a los 15 años. A veces no tenían que comer. Una vez el papá les tuvo que hacer sopa de, de, de, de plantas que, re, que recolectó en el campo. Y se la comieron y después les cayó pesadísimo Pero nunca faltaba la Biblia en la casa Nunca faltaba el domingo en la iglesia Ida a la mañana, caminando ¿Cuántos, cuántos caminaban Juan Carlos? ¿Cuántos kilómetros? Kilómetros, dice que le llegaban los pies así Todos los sábados y domingos, los domingos dos veces Y si sí, todos quieren ser prósperos como Juan Carlos Pero llueve un poquito, ¡ay no voy a la iglesia! Tengo que caminar dos cuadras, ay, no voy a la iglesia. Entonces tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. ¿Se entiende? Yo, cuando me contó, yo me quedé cuánto caminaban. El Martín lo llamaron de River para que entrara y le iban a pagar todo, a entrenarse para ser profesional. Al pastor Martín que ya está con el Señor. Martín capaz era, no sé, eh, el segundo Maradona. Dice que jugaba espectacular. Pero el padre le dijo, ¿cuándo es el entrenamiento? ¿Domingo? No. Domingo es para el Señor. Olvidaste del fútbol. Martín fue un hombre próspero, empresario, exitoso. Sus hijos sirven a Dios, pastores. Fue bendecido, porque su papá supo decir no, porque primero estaba Dios. Y él supo ser un hijo que podría haberse revelado, pero no era un nene. Se enojó, no le gustó, pero después entendió que Dios iba primero y obedeció a su padre. Y Dios lo bendijo. Pero a veces nosotros ponemos nuestras prioridades en desorden No somos así No somos correctos No somos íntegros en nuestras decisiones Pero estamos esperando yo, yo hay mucha gente que me envidia Yo nunca me había dado cuenta Juan Carlos me abrió los ojos Tengo conocidos que me envidian Y que hablan Ay, Y que ven una foto Mira qué auto, mira la casa, mira los hijos Nada les gusta Tendría yo que vivir, no sé, tirado en una esquina Para que sean felices pero ellos no saben lo que sembré, yo elegí mantenerme virgen, yo elegí ser de cierta manera, yo elegí sacrificar ciertas cosas y lo sigo eligiendo y a veces digo no y soy determinante aunque me cueste. Entonces las cosas que Dios me ha dado y la vida que Dios me ha dado ha sido por las decisiones que he tomado. Yo aprendí eso porque cuando yo tomé malas decisiones me fue muy mal. No es que mi vida fue un color de rosa. Me fue muy mal. Muchas veces. En lo económico, en mis relaciones, en mi familia, en el ministerio. Metí la pata muchas veces. Y, y no, entonces entendí que Dios no te bendice solo porque eres cristiano. Dios te bendice porque tú siembras lo que cosechas. ¿Quieres la bendición? Hay que sembrar para ser bendecido. ¿Quieres que Dios te respalde? Tienes que ser justo. Tienes que ser íntegro. Yo no me permito ver... Una, mira, a veces pasan unas mujeres que parece que las mandó el diablo. Sobre todo en Palermo. <risa> Lindas. Pero yo no me permito ver otra mujer. No porque mi esposa me esté viendo. Porque Dios me está viendo. Entonces, ¿qué tipo de hombre voy a ser si yo no puedo contener mi mirada? Pero yo veía a otros cristianos hasta así, así. Por el exorcista se les da vuelta la cabeza. Y digo, ¿cómo? Pensarán que yo soy maricón. A veces mis inquilinos me dicen, ¿pero vos no te gustan las mujeres? Le digo, no, yo tengo una mujer. Y la veo todos los días y es hermosa. ¡Ay! Me hacen así, ¡sale! Sos, ¿Qué sos? Se dice, sos un santo. Digo, no, soy fiel. Pero yo escojo serlo. Yo podría ir en el auto y decir, ¡guau! Wow. ¡No! Porque muchos pensarán que no, el, el pastor no siente, el pastor no tiene ojos, no... Tengo carne, pero elijo... Porque yo quiero que después mi mujer ande mirando a unos tipos. Entonces yo tengo esa paz. Porque lo que se siembra, se cosecha. ¿Amén? Pero tenemos que tomar decisiones en todo. Muchas veces con Carolina veníamos con 100 pesos para toda la semana. No se lo voy a mentir, es verdad. Cuando el negocio no iba bien. ¿Y sabes qué? Yo siempre daba 100 pesos de ofrenda Dije, no le tengo que bajar a Dios mi ofrenda Porque me está yendo mal Acá está el Señor Y nos íbamos sin saber Cómo iba a ser la semana Pregúntale a Carolina si alguna vez nos faltó algo Dios siempre fue fiel Pero yo podría haberme quedado Y de decir, no, mis hijos son primero Pero yo y mi casa serviremos al Señor Y yo confío que Dios no va a dejar Que mis hijos sufran Si yo les soy fiel Amén, pero hay gente, no, no, mis hijos, no, Dios, tú entiendes, son mis hijos. Y ahí escogen mal, y ahí eligen mal, y ahí priorizan al revés. Y cuando tomamos decisiones así, tenemos consecuencias así. Y, y a veces nos preguntamos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no avanzo? Porque Estamos tomando malas decisiones. ¿Qué tenemos que elegir? Deuteronomio 28 En mi vida lo que elijo, aún las pequeñas cosas marcan una diferencia. ¿Alguien escuchó el efecto mariposa? ¿Saben lo que es eso? No es una, sí, es una película, pero significa algo. Una pequeña acción, o por ejemplo, han oído las teorías del viaje en el tiempo. Que si tú viajas al pasado y modificas una pequeña cosa... Tú puedes cambiar completamente la historia de la humanidad por una acción. ¿Cuántos vieron Volver al Futuro? <risa> o Flash para los que son más modernos. Una pequeña acción puede cambiar todo tu futuro. Una pequeña acción. Una pequeña decisión mal tomada. Una elección. Yo, me, yo conocí una chica cristiana, ¿eh? una hermana, hoy ya es una señora, que tenía que tomar un colectivo una vez y tomó otro. Y se enojó cuando tomó el colectivo incorrecto. Y después le dijeron, les conté una vez, el colectivo en el que ibas a ir se, se, se murieron todos. Se accidentó. Una pequeña decisión le salvó la vida. ¿Vieron los del vuelo que iba No se entendieron en la comunicación, el piloto... No dijo, me estoy quedando sin, sin combustible. Lo dijo minutos después. Fue muy tarde. Él tuvo que haber dicho de entrada, mayday, mayday, emergencia, me quedé sin combustible. Y le daban prioridad. Los otros no escuchaban bien. Una, de, una palabra, una palabra podría haber hecho la diferencia. A veces una decisión nuestra, Puede cambiar completamente, entonces no menosprecies esas pequeñas decisiones Donde le tienes que dar a Dios la prioridad y a veces elegís no dársela Porque parece pequeño, pero para Dios no lo es Yo siempre estoy consciente de eso, hay veces que digo bueno esta vez no O esta vez, no esto me lo paso Y después digo no, pienso y digo no, capaz por esta vez O que no fui, o que no oré, o que no respondí al llamado, o que no ayuné, o que no diezmé a tiempo, lo que es. Capaz por esta vez voy a cometer un grave error. ¿Cuánta gente murió? Muchos piensan, ay, me queda la vida por delante. La mayoría de ustedes tienen alrededor de 20, salvo los que somos un poco más viejos. Y pensamos, me queda mucha vida preguntarle a los que iban en el avión. de cómo se llamaba Chapel Nahuahue, no sé del equipo de fútbol, todos tenían alrededor de 20, tu edad. ¡Ay, pero yo soy cristiano! La mitad de los que iban en ese avión o más eran cristianos. Encontraron las Biblias tiradas. Tú no, no sabes el día en que te va a tocar. Tú tal vez piensas, ay, le voy a responder a Dios o voy a servirle cuando tenga 30 o cuando sea con Monoel. Tal vez no vas a llegar a ese día. Ellos pensaban que iban al partido de su vida, no sé. Ellos pensaban que iban a volver a ver a su esposa o a su novio, su novia. Vos viste las historias, cuando las lees decís, qué tremendo. el que le propuso matrimonio a la novia el que acaba de tener un hijo vos no sabes si mañana Jesús te llama a rendir cuentas y tú pensabas me voy a poner las pilas en el 2017 y no llegues al 2017 cada tic tac del reloj muere una persona en el mundo y nadie tiene seguro que no vas a ser vos un colectivo te atropella, un balazo te cae un rayo, viste los que van corriendo y les cayó un rayo uno lo ve en internet, está hasta filmado de decir, lo mató un rayo N nunca pensamos eso mañana podría yo estar en la presencia de Dios y mis planes y todo no sirve de nada ¿qué hice? ¿qué decisiones tomé? imagínate, fue un domingo que dijiste, ay hoy no voy a la iglesia o fue un jueves y ese día te llama Jesús y, digas, no, y te diga ¿Por qué, no, ¿por qué no fuiste a adorarme? ¿por qué no me diste prioridad? ¿acaso no era importante en tu vida? no sé qué le vamos a decir a Dios yo tengo temor Y yo creo que es sano vivir con un poco de temor de Dios. Pero bueno, vamos a ponernos un poco positivos. Para que no digan que, que no soy moderno. Deuteronomio 28. En tu casa yo te voy a invitar a que leas Deuteronomio 28 todo el capítulo. Yo ahora te voy a leer la primer parte. dice la En Deuteronomio 28 dice Si tú haces todas estas bendiciones todo, Si obedeces a Dios Todas estas bendiciones van a venir a tu vida Pero si tú no obedeces a Dios Y no cumples sus mandatos Todas estas maldiciones van a venir a tu vida Y yo me digo Cuando miré las dos Dije las maldiciones son más que las bendiciones No sé si te, cuando lo veas Te vas a dar cuenta que son malas maldiciones Y yo dije ¿Por qué son malas maldiciones? Y justamente porque Satanás está buscando a quien devorar El diablo está buscando la oportunidad De destruirnos Y cuando nosotros tomamos malas decisiones Y decidimos no obedecer a Dios Y decidimos, decidimos vivir nuestra vida A mi manera, como Fran Sinatra Y decidimos Dar prioridad a otras cosas antes que a Dios Satanás toma ventaja Y ejecuta las maldiciones. Pero hoy vamos a ver las bendiciones. Deuteronomio 28.1 Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Qué lindo. ¿Cuántos quieren estar arriba y no abajo? Bueno, hay que obedecer. Si obedecieres al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. O sea, tu trabajo le va a ir bien. A tu familia le va a ir bien. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. ¿Eh? Lo que te hace producir va a ser bendecido. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¡Qué lindo! Todos queremos esto. Pero empieza diciendo... Tienes que obedecer al Señor tu Dios, tienes que cumplir sus mandamientos. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus padres. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales, cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en el cielo y bendecirá todo tu trabajo. Prestarás a muchos y tú no pedirás prestado. Qué lindo. <coughs> si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy, y los obedeces, cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, siempre estarás encima y no abajo, viste, a veces yo oigo a los cristianos diciendo, sí Señor, porque tú dijiste que yo voy a hacer cabeza y no cola, arriba y no abajo, Pero se olvidan de la parte para que se cumpla esa promesa que es obedecer cuidadosamente los mandatos del Señor. No es una promesa para todos los cristianos. Es para los cristianos que obedecen cuidadosamente los mandamientos. Amén. Es ahí donde nos han enseñado mal. Nos han dicho que todas las promesas se van a cumplir en nosotros. Sí, si haces lo que la promesa dice que tienes que hacer. ¿Amén? No voy a seguir con la lista, te la voy a resumir. Sí, ya casi termina, dice. Prestarás y no pedirás prestado. Dios te pondrá por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. A mí me sorprende la cantidad de cristianos que van como si nada a un culto, a una reunión donde se adoran imágenes, ídolos y demonios. Y después quieres la bendición. Y después te preocupa que en tu casa entró el diablo. Si fuiste a ser parte de un de los sacrificado a los ídolos. Ay, pero era el bautismo de mi sobrinito o era la comunión de mi hermana. No me importa a tu hermana regalarle un regalo, que da bien, gastate lo que quieras, pero no participes del culto a otros dioses y después digas, "Señor, prospérame." Señor, dame autoridad sobre los demonios. Se ríen, dice, pero si vos me estabas adorando ayer. No se asuste, pero yo no escribí la Biblia. Dice, no no, te, no las honrarás ni les rendirás culto. Vos sabés lo que están haciendo, le están rendiendo culto. Sí, pero yo solo observo. Dice que el que participa del altar, copartícipe es del altar, dice la Biblia. Es como que te lo voy a poner de otra forma. Estoy en una habitación, están unos cuantos satanistas ahí, compañeros del trabajo, están por sacrificar a un niño, 31 de octubre, levantan el cuchillo. Yo estoy sentado, yo no participo, yo solo estoy mirando. ¿Será que puedo hacer eso? Será que los demonios dicen no él no, lo, no él no es, no, él, lo está, él está mirando no lo toquen no tú estás participando del culto del sacrificio perdón que lo diga así pero a veces somos tan relajados en, en algo tan básico que para un hasta el, los judíos eran ridólatras. perdón a algún judío que me ve no se enoje Pero la Biblia demuestra que eran reidólatras acá. El mayor problema que tenía Dios es que todo el tiempo se estaban levantando altares y iban con los ídolos. Recién lo sacó Dios de Egipto, subió Moisés a la montaña para dar los mandamientos y bajó y ya estaban adorando un becerro. Dios odia la idolatría, aborrece las deidades paganas. Nosotros tenemos, no, dice la Biblia, no provoquéis a celos a Dios Y ahí vamos a la misa porque se casa María Y están todos en el culto Yo sé que para muchos, como salieron de ahí, como que Hola, están en casa, no sé, hasta conocen al cura Pero no es así para Dios ni para el mundo espiritual Y tenemos que ser celosos de las cosas de Dios Amén Termino con esto Y perdón por el exabrupto Pero me da celo de Dios Porque veo hermanos Que conocen la palabra Y que participan De lo oculto Y después no se dan cuenta Ya a estas alturas La mayoría de ustedes Se han dado cuenta Que yo no soy pastor No soy pastor Mi ministerio es otro Soy un apóstol El pastor es muy bueno, es muy dócil. Dice, ovejita, vení. La oveja le da una patada en la boca y le saca la sangre. Y el pastor le dice, ovejita, no te lastimaste tu patita. Yo no soy pastor y a veces a mí me, me cuesta no decirte las cosas como son. Y te pido perdón de antemano si a veces soy muy directo. Pero te amo. No quiero que sufras las consecuencias. De las malas decisiones. Yo quiero verte bendecido. Yo quiero que estas promesas. Yo, cuando veo que, que te va mal, que estás sufriendo, que tu economía no anda bien, que no te va bien en la casa, me duele el corazón y me da impotencia. y oro y doblo mis rodillas y le digo Señor ayuda a mi hermano ayuda a mi hermana que más puedo hacer pero cuando veo que tomas una decisión equivocada que te lleva a darte contra la pared me entra un celo de Dios también y te tengo que decir y mira me contengo con todas mis ganas pero digo si yo me callo voy a rendir cuentas y qué cuentas voy a dar a Dios si me quedo callado que no te estorbe Que no te advertí, que no te dije, ese no es el camino, vas a sufrir. Yo te tengo que decir, porque te amo y quiero que tú tengas las promesas que están acá. Quiero que disfrutes, son reales. Es verdad, se puede tener un matrimonio feliz, se puede tener hijos bendecidos y se puede tener una economía sana. todo lo que soñaste lo puedes tener porque son promesas de Dios pero tenemos que elegir bien, tenemos que darle prioridad tenemos que cumplir los mandatos, tenemos que ser celosos de Dios pero vale la pena, amén. vale la pena yo veo la vida del pastor Juan Carlos y digo vale la pena, él eligió bien Y también yo conozco los errores que cometió Y él sabe sus errores y dice acá me fue mal Pero yo aprendo de eso también Pero yo veo y digo Dios lo bendijo Pero cuando él me cuenta, habla un día con él Me cuenta las cosas que tuvieron que hacer sus padres Las cosas que tuvo que hacer él Las cosas que tuvo que privarse y decir no Para tener la bendición que tuvo Entonces te das cuenta que la bendición no es para todos en el sentido de que pasa sola, hay que sembrar para cosechar. Eso es lo que yo aprendí y eso es lo que yo aprendí en mi vida porque yo también me di contra la pared, yo también tomé decisiones malas y me di cuenta que no basta con ser cristiano ir a la iglesia, no, no. Hay que hacer lo que dice la Biblia. Hay que tener prioridades. Hay que sacrificarse y decirle no a ciertas cosas. Y entonces empiezas a saber que realmente la bendición viene a tu vida. Y que vas a ser un hombre próspero. Y que Dios te va a dar la mejor mujer o el mejor marido y los mejores hijos. Que Dios puede restaurar 100% tu familia. Que Dios puede prosperar 100% tu negocio. Eso es verdad. ¿Verdad? Yo lo he visto, yo lo he vivido, pero yo sería hasta egoísta si no te digo lo que tienes que hacer para obtenerlo. Y te engaño y te digo, no, solo venía a la iglesia, da tu diezmo y cantá a Dios y ya está. Eso es lo que dicen todos, mentirosos. No les dicen que tienen que sembrar, que tienen que cambiar, que tienen que arrepentirse, que tienen que obedecer a Dios. Entonces están toda la vida Ahí con la esperanza y 100 años van a la misma iglesia y nunca ven las promesas en su vida. Yo quiero que vean las promesas y que digas: mirá, verdaderamente Dios responde. Ve un cambio y que tus vecinos digan, mira, que bendecido está. Pero hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Yo creo que Dios nos está llamando a un nuevo tiempo de realidad. Donde vivamos un cristianismo real y genuino. Donde lo veamos en nuestras vidas. Donde no queremos salvar el mundo y, y por dentro estamos deprimidos. Solos, vacíos. No. Porque de qué sirve ir a decirle al mundo, yo soy cristiano, Dios te ama. Dios, y ellos ven nuestra vida... Que da lástima. Pero cuando tú vas. Y tu vida. Respalda tus palabras. Ellos dicen. Quiero conocer a tu Dios. Quiero tener lo que tú tienes. Porque ya no son solo palabras. Porque ven. Que en tu vida. Se están cumpliendo las promesas. Y tú tienes que buscar eso. No. Solo. Fantasías, sino realidades en tu vida, y la palabra de Dios es real para ti si tú la obedeces. Levanta tus manos, cierra tus ojos, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y fiel, pero también eres un Padre amoroso que nos corrige, nos enseña, porque nos ama. Y nos quieres ver bendecidos. No nos quieres ver sufriendo en soledad. No nos quieres ver deprimidos. Ni enfermos. Ni con familias rotas. Nos quieres ver verdaderamente bendecidos. Pero tú quieres que aprendamos. Que tenemos que sembrar. Que tenemos que obedecer. Que tenemos que seguir tus consejos. Y darle prioridad a tu reino. Señor no es tan difícil Ayúdanos Ayúdanos a elegir Ayúdanos a escoger sabiamente Ayúdanos a decir no Cuando tenemos que decir no Y ayúdanos a decirte sí a ti Aun cuando no tenemos ganas de hacerlo Señor te amamos Y queremos tu bendición Todas tus promesas No quiero que sean una fantasía en mi vida quiero que, quiero que sean una realidad Díselo al Señor mi hermano Con tu mano en tu corazón Quiero que tus promesas Sean una realidad en mi vida Quiero vivirlas No solo escucharlas Quiero disfrutarlas Y hoy me comprometo A obedecerte A seguirte A darte el primer lugar a tomar decisiones con sabiduría obedeciéndote a ti y yo sé que tú me vas a bendecir porque tus promesas son sí y son amén gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.